Cuentos de hadas españoles El tamborilero Hace mucho, mucho tiempo, cerca de un lago lejano, un tamborilero deambulaba disfrutando de la noche estrellada. Cuando llegó a la orilla del río, encontró unos pedazos de lino más fino que había visto jamás. Al no ver a nadie, recogió un pedazo de lino y se lo metió en el bolsillo. Con él haría una suave almohada Aquella noche, mientras dormía Oyó un golpe uh, ¿Quién será a estas horas? ¿Quién eres? ¿Y qué te trae aquí a estas horas? Soy una princesa Bajo el hechizo de una bruja La bruja me ha atrapado en la cima de la montaña de cristal Había venido a bañarme en el lago, pero sin el pedazo de lino que te has llevado, no puedo regresar. ¡Oh, lo siento mucho! Lo recogí porque no había nadie allí. Por favor, ¿podrías devolvérmelo? Uh -huh. Por supuesto, pareces estar muy angustiada. ¿Puedo ayudarte de algún modo? Para ayudarme, debes subir a la cima de la Montaña de Cristal Una vez allí, parte del encantamiento se habrá roto Tras eso, me podré rescatar sola Pero te resultará imposible alcanzar la Montaña de Cristal Oh, lo imposible es solo para quien no lo intenta Dime, princesa, ¿dónde está la Montaña de Cristal? La montaña de cristal está a miles de kilómetros tras el bosque oscuro, que está repleto de gigantes. Debo irme, y no puedo desvelarte nada más. El tamborilero era un joven valiente que no le temía nada. Así que partió hacia el bosque oscuro. Cuando lo alcanzó, tocó su tambor tan fuerte... ...que parecía que todo el bosque estaba temblando por el sonido. Los gigantes lo escucharon. ¿Pero quién se atreve a romper la paz de mi bosque? Yo, el tamborilero. Enfréntate a mí por tu cuenta y riesgo. ¿Tú, diminuto joven? ¿Acaso no nos temes? Os habría temido si hubiese estado solo, pero con mi tambor he llamado a mi gente para contarles que os he encontrado ¿El qué nos van a hacer los pequeños humanos a nosotros, los gigantes? ¡Ja, ja, ja, ja! Aplastaríamos a miles de vosotros bajo nuestros pies No deberíais subestimarnos, los humanos somos pensadores Nos esconderemos todos tras los árboles Y cuando intentéis aplastarnos con vuestros pies gigantes, destruiréis vuestro propio bosque Entonces, cuando os canséis y ya no haya bosque, os atacaremos con fuego ¿Crees que los humanos pueden hacernos eso? Bueno, si no pudiesen, no habrían enviado a este joven a encontrarnos, ¿no? ¿Y qué hacemos ahora? Solo podéis hacer una cosa. Puedo pedirle a mi gente que retroceda y que os deje en paz. Pero entonces deberéis hacerme un favor. Haremos todo lo que nos pidas, pero líbranos del fuego. Muy bien. Quiero que me llevéis a la cima de la montaña de cristal. Vale. Podemos llevarte en un instante. ¿Qué? Pídele a tu gente que se vaya Ah, sí, eso Y el tamborilero empezó a tocar de nuevo su tambor Y los gigantes pensaron que le pedía a su gente que retrocediese El gigante se colocó al tamborilero en la mano Y así lo fueron pasando de la mano de un gigante a la mano de otro Cada mano de cada gigante le hacía avanzar muchos kilómetros Pronto se encontró en la cima de la montaña de cristal Muchas gracias, gigantes De nada Solo pídele a los tuyos que nos dejen Ah, bueno, por eso no os preocupéis No volveremos a molestaros nunca más Los gigantes se tranquilizaron y se fueron Cuando llegó a la cima, no vio a nadie Había una pequeña cabaña Llamó a la puerta Y al tercer toque, una bruja abrió la puerta ¿Cómo has podido llegar a la cima de esta montaña? Es imposible llegar hasta aquí arriba Bueno, lo imposible es solo para quien no lo intenta ¿Le darías comida y cobijo a un viajero? Sí, claro que sí Pero a cambio de eso, debes trabajar para mí Durante dos días Haré todo lo que me pidas Entonces debes ir hasta aquel lago Y vaciar como puedas toda el agua que ves con esto Debes hacerlo antes de que salga la primera estrella A no ser que eso te parezca imposible Lo imposible es solamente para quien no lo intenta Vaya, tiene que haber alguna razón de brujería tras esta extraña tarea Si no, la bruja me hubiese matado Quizás haya una forma de vaciar el lago con esto Y el tamborilero fue al lago con el cubo agujereado Y empezó a sacar el agua Pero solo podía sacar unas gotas de cada vez Y así resultaría imposible vaciar el lago a tiempo Al mediodía Estaba bastante cansado Justo entonces la princesa salió de la cabaña con una cesta de comida Ella le habló mientras él comía Tranquilo, vaciaré el lago con magia Tú permanece tumbado y duerme La princesa giró su anillo e inmediatamente el lago se secó Cuando la bruja fue a observar el lago por la noche se quedó perpleja ¿Pero cómo lo has hecho? ¡Eso es imposible! Lo imposible es solamente para quien no lo intenta Muy bien Tengo una tarea más para ti Mañana deberás hacerme mil ramos de flores Cada uno con cien flores del bosque Antes de que salga la primera estrella El tamborilero se adentró en el bosque y buscó y buscó Pero no encontró una sola flor A mediodía estaba bastante cansado De nuevo la princesa llegó hasta él con una cesta de comida Ella le habló mientras él comía Tranquilo, haré los ramos con magia Tú permanece tumbado y duérmete La princesa giró su anillo E inmediatamente aparecieron mil ramos de cien flores cada uno Cuando la bruja salió a verlos por la noche, ésta se sorprendió ¿Pero cómo lo has hecho? ¡Esto es realmente imposible! <risa> ya, lo imposible es solamente para quien no lo intenta En cuanto la bruja lo escuchó, se desintegró y desapareció ¡Soy libre! ¡Me has liberado! ¿Y cómo lo he hecho? El hechizo de la bruja consistía en que solo podría rescatarme a alguien que hiciese tres tareas imposibles de realizar. La primera prueba era que llegases aquí. En cuanto llegaste a la cima de la montaña, algo que la bruja nunca creyó posible, perdió todo su poder sobre mí. Y entonces, cuando accediste a hacer otras dos tareas imposibles Ya no podía impedirme utilizar la magia de mi anillo Princesa, sé que solo soy un tamborilero Pero ¿crees que podría... Eh... eh ¿Gustarte? Eres el valiente joven que le ha salvado la vida a una desconocida No, no solo me gustas, tamborilero Yo te respeto Y sí, yo también te quiero ¿Pasarás el resto de tu vida conmigo? Sí, pero para eso debemos abandonar este lugar Entra en la cabaña y coge los tesoros de la bruja El tamborilero entró en la cabaña Y vio que estaba llena de oro, de piedras preciosas y joyas de todo tipo Llenó varios sacos La princesa cogió dos cosas Un precioso anillo de esmeralda Y un collar de rubíes y oro Era hora de irse La princesa giró su anillo E inmediatamente ella y el tamborilero Llegaron a las puertas del palacio Pero antes de entrar El tamborilero la detuvo Quería visitar a mis padres Para decirles que estoy a salvo Sí, pero escucha debes prometerme que no los besarás porque cuando lo hagas ya no me recordarás nunca. ¿Cómo iba a olvidarte, querida? Volveré antes de que te des cuenta. El tamborilero fue a visitar a sus padres y hubo tanta alegría y tal celebración y afección que olvidó la promesa de la princesa y besó a sus padres. Se olvidó totalmente de la princesa Con los tesoros que tenía construyeron un gran castillo La hija de un noble fue elegida como su esposa La princesa esperaba las puertas del palacio Pero cuando el tamborilero no regresó Se dio cuenta de lo ocurrido Fue en su busca y pronto supo sobre la boda Se mezcló entre los sirvientes que entraban y salían de la mansión Y pronto vio a la futura esposa «Lo siento». «Cielos, enséñame ese anillo. Es precioso. Nunca había visto algo tan bonito en mi vida». «Sí, gracias. ¿Me lo venderías, querida?» «Oh, no. Te pagaré lo que quieras, pequeña. Pero debo tenerlo. Quiero ponérmelo en mi boda. Me caso dentro de unos días». De acuerdo, sí, te lo daré, pero a cambio, debes permitirme reunirme con tu prometido a solas por la noche durante unos minutos, cuando en el cielo brille la primera estrella. La novia deseaba tanto el anillo que accedió a regañadientes, pero por la noche mezcló unos somníferos en el agua del tamborilero para que cuando la princesa llegase, éste estuviese dormido y no escuchase su llamada. Abre la puerta, querido tamborilero, ¿no lo recuerdas? Una sola mirada a mi anillo mágico y recordarás la montaña, la bruja y mucho más Por favor, abre la puerta La princesa lloró y suplicó toda la noche Pero el tamborilero permaneció dormido Al día siguiente regresó a la mansión ¡Lo siento, señorita! ¡Cielos! ¡Enséñame ese collar! ¡Es un collar precioso! Nunca había visto algo tan divino en toda mi vida Sí, gracias ¿Pero me lo venderías, por favor? ¡Oh, no! Te pagaré lo que desees, pequeña Pero debo tenerlo Quiero ponérmelo en mi boda Voy a casarme muy pronto De acuerdo, sí que te lo daré Pero a cambio, debes permitirme reunirme con tu prometido a solas por la noche durante unos minutos Cuando brille la primera estrella La novia deseaba tanto el collar que accedió de mala gana Pero por la noche mezcló unos soníferos en el agua del tamborilero Para que cuando la princesa llegase, él no escuchase su llamada Pero esta vez los padres del tamborilero, que habían escuchado los lamentos de la princesa la noche anterior, se lo habían contado todo. El tamborilero supo que solo podía haber permanecido dormido porque le hubiesen puesto algo en su bebida. Así que no se la bebió y se quedó esperando a la princesa. Pronto escuchó un golpe. «¡Abre la puerta, querido tamborilero! ¿No lo recuerdas?» Una sola mirada a mi anillo mágico y recordarás la montaña, la bruja y mucho más Por favor, abre la puerta El tamborilero abrió la puerta, la princesa le mostró el anillo y claro, inmediatamente lo recordó Mi querida princesa, lo siento, lo siento muchísimo ¿Cómo he podido olvidarte? Ven conmigo El tamborilero llevó a la princesa frente a sus padres y se lo contó todo. Madre, padre, ella es mi amada. No puedo casarme si no es con ella. Bueno, da igual, pues yo no puedo casarme con un simple tamborilero. Pero no te devolveré ni el anillo ni el collar. Puedes quedártelos para siempre. He encontrado mi verdadero tesoro. Y así el tamborilero y la princesa se casaron entre grandes celebraciones y vivieron felices para siempre.